parte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de Sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de Sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. FGM chuelo compartimos este suelo G, G, G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 Digu, di' apaga la tele i prende la ràdio de tu barri. Buenas tardes, eh, somos viernes, somos 26 de abril, son las 16 y 10 minutos exactamente y estamos en un nuevo programa de Al Gran Pueblo Salud, eh, en este día, bueno, medio lluvioso pero no por eso desmotivados, eh, en esta mesa compartiendo con Alejandro Lucero, bienvenido. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes a los compañeros y compañeros que nos escuchan y a, sobre todo a los vecinos y vecinas de esta de estos dos lados de la cordillera, que es el Riachuelo de Avellaneda uh -huh. y de la Boca. Y nuestra queridísima Patricia Marelo Olis. ¿Cómo están? Yo voy a saludar con un con una consigna. ¿Cuál? Obreros y estudiantes unidos y adelante. Una, una frase muy moderna, muy nueva, muy, muy actual <ríe> Pero obviamente que tiene mucho que ver en lo que va a ser el programa de hoy eh, Tenemos como siempre nuestro Noto Inferme Escaba Y vamos a estar repasando lo que fue la jornada de lucha del martes En la cual salimos a defender eh, la universidad pública ¿no? eh, El poder seguir formándonos, educándonos una educación importante pública para todos, eh, donde estuvimos y también eh, donde nos encontramos con diferentes compañeros, estudiantes y hasta desconocidos, ¿no? En un abrazo hasta con desconocidos y, y hoy vamos a tener eh, voces que nos van a acompañar y nos van a ayudar a, a reflexionar sobre esta jornada y sobre lo que se viene, ¿no? Y charlarlo un poquito en profundidad. Y eh, para eso, ¿con quién vamos a hablar, Patry? Sí, vamos a entrevistar a Lorena Nacia Ramírez. Lorena es una compañera, estudiante universitaria, miembro, fundadora de la FUNDAB, que es el Centro de la Federación de Estudiantes de la UNDAP, de la Universidad Nacional de Avellaneda. Es militante y estudiante de abogacía. Perfecto. Y si no me equivoco, ¿tenemos alguien en el piso, Agale, hoy? Sí. Sí. También va a acompañarnos Oliverio Fren, compañero de la cooperativa Frenlis Beltrán, de reciclado tecnológico aquí, de este mismo edificio de La Boca. Bueno, sí, ¿sí? Y, Dime. y recordamos entonces una de las consignas del este 23 de abril, no varias consignas, infinita cantidad de consignas en un acontecimiento de de carteles y, y de reflexiones que el, las mismas eh, estudiantes y los jóvenes iban presentando ante la multitud que marchaba. Eh, una de las que tomamos nosotros es la Universidad de los Trabajadores y al que no le gusta se jode y que cagás obreros y estudiantes como en el Cordobazo. Así fue, muy emocionante y vamos poniendo un temita del otro lado como siempre nuestro querido JR y una manito ayudante de Ludmila Galeano eh, un aplauso y suelta de palomas para ellos que nos ponen un temita Asociando al Gran Pueblo Salud, por FM Riaxuelo. No te enfermes, Cava. 26 de abril a las 20 horas en la basílica de san josé de flores en la avenida rivadavia 2650 y mañana 27 de abril a las 7 de la tarde en la iglesia san ignacio de loyola en el barrio san telmo en la calle bolívar 2225 la orquesta se fue para arriba Alguien, alguien mandó algo y se fue para arriba La orquesta y el coro de jóvenes talentosos de Buenos Aires Interpretarán con entrada libre y gratuita el Requiem de Verdi Teatro Foro Taller de teatro para adultos te invitamos a participar todos los miércoles de 18 a 20, 30 horas. La dirección es Piedras 539. Estos talleres están dictados por Marcos Arano. Para más consultas puedes llamar al 11 27 25 63 24 o a través de nuestro Instagram que es arroba buenos aires 3d guión bajo. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad en la que hay muchas actividades para todas las edades y los gustos. Está repleta de planes gratis, pagos, al aire libre, bajo techo, para todas las estaciones del año, a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Si te preguntas, ¿a dónde ir con mis hijos? Seguí prestando atención que te vamos a contar las opciones para hacer con tus niñas en Buenos Aires. Usina del Arte en este espacio cultural de La Boca, todos los fines de semana hay espectáculos, talleres de arte, lecturas, actividades recreativas y deportivas, juegos, biblioteca y un espacio específico para los bebés. Todo pensado para niños de 0 a 12 años. El dato, recomendamos mirar su web, porque hay actividades o shows que requieren ticket o reserva previa, donde Agustín RKFARENA1. Plaza Principito en el Parque Chacabuco. La plazoleta Antoine Saint-Exupéry se renovó y ahora brinda una experiencia lúdica inspirada en el mítico Principito. Sin dudas, la gran protagonista del lugar es la famosa avioneta del cuento que tiene toboganes y accesos. También hay un espacio con diversas hamacas, montañas para treparse y hasta un mini anfiteatro. El dato... Es el hit de esta plaza, que es el mural con el dibujo del principito, ideal para sacarse fotos. ¿Dónde queda esta plaza? En Subiría, entre Cenillosa y Doblas, en nuestro querido barrio de Parque Chacabuco. Hay más. Prohibido no tocar. Es uno de los museos más divertidos de Buenos Aires. La consigna es clara. Tocar, descubrir cosas nuevas, experimentar con todos los sentidos y dejarse sorprender. Este museo para chicos propone salas con distintas temáticas y muchas experiencias inmersivas. El dato, se puede combinar el paseo con un recorrido por el Centro Cultural Recoleta. Se puede chequear su web para conocer las extensiones y actividades del momento. Y por la Plaza Francia, que los fines de semana tiene feria, shows al aire libre y muchas actividades gratuitas. ¿Dónde? Centro Cultural Recoleta, Junín, 1930. El Museo de la Imaginación y el Juego es el nuevo lanzamiento de la Ciudad de Buenos Aires En pleno Puerto Madero esta propuesta es perfecta para los más pequeñitos de 0 a 12 años Con un diseño moderno, tecnológico, 3 pisos cada uno separados por edad De 0 a 3 años, de 4 a 7 años, de 8 a 12 años Además hay un patio de juegos al aire libre donde dan ganas de quedarse por horas el dato es chequear la agenda para enterarse de los shows, talleres que se van sumando. Los espacios son súper cuidados y diseñados para despertar la curiosidad de los peques. ¿Dónde queda esto? En Avenida de los Italianos 851 del barrio de La Boca. Última opción. Centro Cultural de la Ciencia. Ya el edificio en el que está ubicado vale la pena la visita. El supermoderno polo científico-tecnológico. Es la sede de este centro, conocido como C3, que funciona los fines de semana con entrada gratuita. El, el C3 propone descubrir el universo de la ciencia de un modo completamente lúdico, desde videojuegos hasta paleontología. Las propuestas son variadísimas e invitan a chicos y grandes a pensar, a despertar la curiosidad y el pensamiento crítico. El dato... Casi todos los fines de semana hay talleres y shows y el paseo obliga a terminarlo o a empezarlo con el hermoso y colorido patio de juegos que está contiguo al centro y es el favorito de los muchos de los chicos de la ciudad. ¿Dónde? Godoy Cruz, 2270, Centro Cultural de la Ciencia. Continuamos con Al Gran Pueblo Salud Aquí seguimos y queríamos compartirles el WhatsApp de la FM Riachuelo para que estén en contacto con nosotros, quizá para tirar alguna pregunta o alguna inter intervención eh, después de la tanda que vamos a tener la mesa redonda eh, bueno telefónica y presencial. Y el WhatsApp es 1128-35-0055. Repito, 1128-35-0055. Bueno, si están de acuerdo, sí. vamos a meterle un poco el diente a calentar los motores para empezar a a tomar el tema de lo, del cual va a ser parte de la entrevista de hoy, digamos, ¿no? Sí. El, que es no es otra cosa que la eh, increíble manifestación, convocatoria, marcha multitudinaria, movilización... ...que sucedió el martes pasado... <risa> no son aplausos, es, no. es un mosquita en el estudio... Eh, ...que sucedió la semana pasada, eh, esta semana perdón, el martes pasado... Martes. ...en el centro de la ciudad de Buenos Aires... ...pero que también tuvo eco en gran parte de las ciudades importantes... ...con desarrollo académico de facultades y niveles de terciarios de formación de nuestro país. Característica que vale la pena señalar, viene teniendo muchas de las últimas movilizaciones... ...que se vienen haciendo a partir de la asunción de este gobierno... Eh, ...a cargo de, un, de una tiranía institucional, como nosotros venimos definiéndola acompañada por un coro de eh, cipayos, traidores, entreguistas, que le hacen de coro a los planteos de, de un gobierno que tiene claramente el norte en el norte, valga la redundancia, ¿no? O sea, el único interés de este gobierno es arrasar, descartar la mayor cantidad de población y a partir de eso dejar tierra yerma donde la extracción ni siquiera necesite de, de la más mínima mano de obra para eh, llevarse las riquezas eh, o los bienes comunes, como bienes nos gusta decir, ¿no? ¿no? Decirnos, decir los, eh, al decir de los pueblos originarios de, de este riquísimo país, digamos. no esta, esta sucesión de marchas que comenzó con el, la del 24 de enero, el paro y se van sucediendo según lo, las distintas eh, orientaciones y, y sindicatos y agrupaciones y movilizaciones vienen generando, eh, llegó a un punto difícil de volver a repetir porque fue un punto bastante alto en la historia. Muchos solamente la han podido comparar en los últimos años con el triunfo de la selección y la movilización que hubo ¿no? en, cuando llegó cuando ganó el campeonato de la selección y, y al día siguiente cuando vino la, el equipo. Digamos, ¿no? uh -huh. eh, pero eso fue un éxito deportivo a nivel político. Eh, no algo, recordamos Algunos recordamos un, la época del macrismo, la movilización por el 2 por 1 pero no mucho más que eso. ...y la cantidad de gente realmente... ...más allá de los números que se pelean... ...entre la policía... ...entre los medios de comunicación... ...a ver quién es más afín al gobierno... ...y menos afín... ...o incluso la de los organizadores... Eh, ...que bueno que plantean que llegó hasta un millón de personas... ...aquí nomás en la Ciudad de Buenos Aires... Eh, ...más allá de la cantidad... ...quienes... ...tenemos una habitual participación... ...en este tipo de eventos... ...y además... Eh, ...tenemos también una mirada... Eh, de lo, cómo se ocupa la ciudad cuando pasa esto nos dimos cuenta que eh, se notaba, eh, se se notaba, notaba que sí. era mucha gente podríamos decir que desde ese límite que marca la, las avenidas Callao y Entre Ríos no? la misma, es la misma calle que cambia de nombre ahí en Congreso, en Congreso hasta El Bajo, hasta Paseo Colón o Alem eh, y desde Córdoba la avenida Córdoba hasta la avenida Belgrano para marcar un sector sí, esa más. cuadrícula estaba tapado de gente, digamos, ¿no? Eh, y no solamente lo señaló la dificultad para ingresar a la Plaza de Mayo, sino también para salir de la Plaza de Mayo, ¿no? Sí. Hubo un montón de y compañeros y compañeras que tardaron eh, mucho tiempo en salir porque no había modo de poder atravesar. Primero que no se quería ir la gente. Sí. ¿no? Hubo como una especie también de, de celebración. Eh, pero además que era imposible por la cantidad de gente que había, digamos, ¿no? Con lo cual, una de las primeras conclusiones es que cuando las movilizaciones, la lucha en las calles de nuestro pueblo, cobran tamaña masividad, no hay protocolo que pueda resistirlo, digamos. Sí. ¿no? Y no hay ojos que no lo vean. No. <risa> Digo, eh, claramente no, había no no hubiera habido modo de poder evitar que toda esta multitud... Eh, es, caminase por las calles y se concentrase, digamos. ¿no? O sea que es un primer punto que vuelve a demostrar que si un puñado de hijos de puta nos hacen pasar hambre es porque los muchos, los miles, los millones no nos organizamos y no asumimos el rol necesario del protagonismo que estos tiempos requieren para poder oponerse a eso, digamos. ¿no? Eh, otra de las cuestiones interesantes para tener en cuenta es que eh, al día siguiente se olvidó todo ¿no? sí eh, en parte una parte muy importante de ese no diría olvido, sino de, del velamiento de esto, de taparlo una parte muy importante la llevan a cabo los medios de comunicación hegemónicos como siempre Cuando decimos medio de comunicación hegemónico, repetimos desde esta radio comunitaria, FM Riachuelo, en el barrio La Boca, medio de comunicación hegemónico no es solamente el medio de comunicación que defiende a una facción o a un gobierno, digamos, no en este caso. Eh, medio de comunicación hegemónico es que hegemoniza me miradas por sobre la complejidad y riqueza que tiene la realidad política argentina. Y para eso no hace falta defender al gobierno. También hay muchos que se dicen del campo nacional y popular que son medios de comunicación hegemónica. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación hegemónicos que no defienden al gobierno, sino que dicen se dicen del campo nacional y popular, hegemonizan una interpretación que es petusta en estos tiempos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una interpretación política que lo que hace es Eh, vaciar la conciencia de lucha que significa haber estado en esa multitud haber sido parte de ese pueblo que se manifestaba sin ningún temor más que el poder insistir que en este caso el derecho a la educación no se negocia ni se vende pero convengamos que había otras reivindicaciones también en el mismo momento y que eso no se puede hegemonizar con un discurso único en este momento. ¿Por qué? Porque no hay una síntesis que represente esa voluntad popular. Hay una desgastada dirigencia que se arrastra desde hace muchos años, más de 20 por lo menos, que tiene que ver con lo fallido de esta democracia, con lo fallido de estos estados, no solamente el actual, sino el anterior, los anteriores, todos los anteriores, que han podido llegar hasta un punto en el mejor de los casos ¿no? lo que se denomina la década ganada con Néstor sobre todo y demás pero que no han logrado torcer una, una tendencia que es que los recursos están en manos de los poderosos que ni siquiera es una clase política la clase política solamente empleada de esos, de esos poderes fácticos que dominan todo y que por lo tanto esos medios de comunicación hegemónico vuelven a centralizar, vuelven a intentar interpretar con la interpretación del político para el cual trabajan de turno. ¿no? Entonces, sin hacer nombres, todos sabemos que en cada medio de comunicación que no apoyan al oficialismo, eh, también tienen su político para el cual están trabajando o intentando en la rosca para la lista de unas elecciones de segundo, ¿cómo se llaman Elecciones de medio término, ah. eh, para las cuales falta una vida. Y cuando digo una vida es porque del de día de hoy, que es 26, 26 ¿no? 26 de abril. El 26 de abril a, a las elecciones del año que viene, que calculo será en octubre el 25, del 2025, hay gente que pierde la vida y hay gente que irremediablemente va a perder la vida porque no tiene sus remedios oncológicos, porque no llega a fin de mes y no puede darle comida a sus hijos, porque sus hijos no pueden estudiar, porque sus hijos no pueden sus hijos y sus hijas no pueden alimentarse correctamente, entonces quedan dañados para toda la cosecha. O sea, que de acá a las elecciones del 2025 faltan vidas, van a faltar vidas. Entonces, eh, esa crisis de la diligencia que también se ven ve nuestras organizaciones populares, que cuesta eh, lograr eh, un acuerdo, que cuesta renunciar a la foto y acompañar a nuestro pueblo en su lucha, y que por querer salir en una foto quedamos en, en la avenida 9 de julio y no llegamos a la plaza, por ejemplo, en algunos casos, no el nuestro, digo, tengo alguna estrategia uh -huh. para hacerlo, digo, Eh, siguen pensando que se resuelve vía la institucionalidad, que se resuelve haciéndose amigo de tal funcionario, que es que entonces hay que replegar sobre los estados o sobre las jurisdicciones donde tenemos amigos, que de ese modo nuestro pueblo... Bueno, hay estados donde supuestamente tenemos amigos del campo nacional y popular, hay jurisdicciones donde tenemos compañeros y compañeras supuestamente el campo nacional popular donde no quieren declarar la emergencia alimentaria porque no va con el marketing que tienen pensado para las elecciones del año que viene. imagínate si en mi municipio que lo tengo pipí cucú porque pinto todo de verde, no voy a hacer nombres ¿eh? no, no muy lindo con mucho cemento y mucha pintura verde si en mi municipio por la presión de las ollas y los comedores que no se pueden tapar como lo la en las paredes. Tengo que decir que en mi municipio hay hambre. Hambre y que no hay alimentos y que tengo que invertir lo que sí hay plata en alimento. No me sirve para la campaña de Entrona. No me sirve un año. para la campaña de Entrunaño. Qué vaina. Que en, que en, uh -huh. que en este municipio uh -huh. sí. hay hambre, ¿no? Entonces no queda bien eso. Y ni te cuento si estamos pensando para el 2027. porque Para ser un político de raza, no hay que pensar solamente en el recambio de las cámaras de legisladores, sino hay que pensar en el 2027, a ver si puedo ser gobernador o presidente. digamos ¿no? Y ni les cuento cuando los médicos le reclaman al intendente, La estoy hablando del mismo municipio, no, no, no. no. Cuando al médico le reclaman al intendente que es inminente la falta de de enfermeros y el sistema de urgencia, emergencia para atender a los pacientes y el intendente le dice que como no hay plata y que reconoce que eso es importante tendría que... ¿por qué no piensan los médicos si no pueden donar parte de su salario para que eso funcione mejor? Porque como no hay plata en el municipio ¿Él no tiene sueldo? Plantea, Ellos, perdón, no tienen sueldo, porque sí, también, son muchos. Sí, también, también. Entonces, ¿Cualquier digo, parecido con la realidad? Hay un nivel mención? de miserabilidad de la clase dirigente que no tiene que ver con el signo político. Eh, cuando se dice la cultura del odio, cuando se dice la cultura de, del descarte, no hay no hay grieta, no hay bandera política. Ahí. Es una enfermedad, en el mejor de los casos, para ser generosos, que inunda toda, todas las, todas las, iba a decir, todas las religiones, todas las, todo, todos los partidos, todos los frentes, digamos, ¿no? Entonces, eh, y además, y por eso insistimos con este programa y por eso insistimos en seguir trabajando con los compañeros que se acerquen hoy a la mesa, y además, eh, lo peor de eso, además de como si eso fuera no fuera terrible, digamos, ¿no? Lo que genera es que después de un hecho multitudinario donde uno recupera la posibilidad de luchar, recupera la, el entusiasmo. ¿Estábamos contentos en la sí, columna? Sí. ¿Cuánto así que bueno. no estábamos contentos en la columna? Haciendo una banda, una banda ¿no? sí. Dentro de lo que significó el entre, esfuerzo entre, de apretadas, entre la, el y ánimo y, y, y la emoción eran como las dos ¿no? cosas. Y reconocerse como en aquellos tiempos donde uno cantaba y la columna que venía te saludaba sí. cantando lo mismo, bueno, eh contra eso atentan también Contra esa alegría uh -huh. Porque saben que una parte Donde tiene que pegar Es en la construcción de la conciencia Ya no nos pueden ocultar Que nos cagamos de hambre Ya no nos podemos ocultar que se están afanando el país Eso lo sabe todo el mundo Pero lo que sí Porque eso es un hecho objetivo sí. lo, que no, lo que sí pueden intervenir Es sobre nuestra subjetividad Sobre lo que nosotros Pensemos de eso Y si nosotros, después de tamaño de entusiasmo, venimos a casa, prendemos la tele y esperamos y que, que y esperamos que, que aparezca el político correcto que nos sintetice nuestra experiencia. Estamos fritos. Sí. No hay un político en este momento correcto, correcto en términos de beneficio al pueblo, digamos no que pueda sintetizar esta experiencia. No hay un Néstor, no hay un Chávez, no hay un, un Lula, no hay un Evo aquí, no hay, no lo hay. Digamos, que fue lo más cercano que tuvimos. Ni que hablar de que no haya un Perón, un Fidel. ¿no? Si no vino que sea Pueblo. digo que Pero que pueda sintetizar este este, esta, este sentimiento de haber estado el otro día en la plaza. Digamos, ¿no? A los dos minutos entra en la disputa que quién dice la verdad, quién no dice la verdad. No, yo te voy a decir cómo es, vení conmigo. ¿no? Y, se, no. y en bambalinas se matan por un maldito puesto en una lista. ¿Para qué? Para poder seguir teniendo recursos para seguir pudiendo pelearse y hacer su vida digamos ¿no? Entonces, eh, nuestra nuestra intención desde este humilde programa de esta humilde eh, tribuna de militancia eh, y expresión de lo que construimos mientras caminamos es compartir con los quienes con quienes nos escuchan que en principio si sí, en principio nos dirigimos a nuestra militancia a todos aquellos que luchan y bregan por cambiar este mundo, por cambiar este, esta patria para que sea digna, pero también para aquellos que se van sumando. Porque esta marcha mostró que cuando te aprietan los calzones y tenés que salir y salís. Sí. Y no importa si quién viene, quién no viene, quién fue, quién no fue. Y no, no importa, estás... No, estaba, está el que quiere, no fue el que ausente, quería y no había bandera, estar, no había nada. Yo le pregunté un montón de gente... ¿Vas a ir? Y me respondían, ¿cómo no voy ¿Cómo no? a ir? ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no voy a ir? O sea, hay puntos sensibles que no sé si es estrictamente la universidad. Que claramente la universidad. Pero también es, ¿cómo no ver si salen todos? Yo también voy a salir, aunque no vaya a la universidad, sí, sí, aunque sí. no tenga nadie en el... ¿por Porque además... No, nos aumentan los, las tarifas nos aumentan el colectivo nos quitan los subsidios se la, se, nos culpan de que nosotros gastamos de más, nos culpan que no sabemos administrar lo que nos dan nos hacen sentir que, que derrochamos y eh, que, que no sabemos administrar sí. y 70 mil no, 70 millones, millones de pesos cobrarán lo, ya están cobrando los no sé si son 7 o 10 directivos nuevos de ipf. 70 millones de pesos cuando un jubilado cobra 130 y pico, 150 lucas, 150 mil pesos. O sea, más de 70 veces de lo que cobra un jubilado. O sea, digo, ¿cómo no vas a salir a la calle? No, no, no importa si fuiste a la facultad o si no terminaste primer grado. Vas a salir, vas a salir, porque aunque todavía no esté dicha la palabra que sintetice todo eso, y que digan, salimos por esto, por esto, por esto, y porque todas las luchas son una y demás, porque eso no lo pudo decir el, el, el escenario, lamentablemente, no está ese poder de síntesis, más allá de algunas buenas voluntades, eh, el sentimiento te sintetiza con el que tenés al lado. Y si el que tenés al lado salió a vender choripán para poder parar la olla y pagarle el glenmorfio a su pibe, y el de al lado sale por la facultad y el otro sale porque se quedó sin laburo... La síntesis está ipso facto, dirían los intelectuales. Está ahí, hecha hecha carne, sin palabras, todavía sin palabras. Entonces nosotros qué tenemos que acompañar a poner un poco de palabras a eso para que eh, no nos ganen la subjetividad. No nos ganen la subjetividad. Eh, por eso, para el, lo que resta del programa, para lo que continúa del programa, lo que vamos a, a hablar es... ...con compañero... ...una compañera de la, de la UNDAV... De, sí, la ...del Centro Estudiante... ...como sí. ustedes bien la presentaron... ...que está articulando... ...tanto con el Fogón... ...como con, con la UPT La Boca... ...con nuestra querida... Eh, ...Unidad Política de La Boca... ...porque, como decíamos al principio... ...de los dos lados de, este, de esta cordillera... ...que es el Riachuelo... ...articulamos con la Universidad... ...en una semana tan sensible... ...para la generación de trabajo con formación, con capacitación para nuestros jóvenes, para nuestros no tan jóvenes y para el beneficio de, de nuestro pueblo. Así que les pedimos a quienes nos están escuchando que pongan se quede, que, que, como vayan. dice Martín, sí, que se pongan la pava, se tomen unos mates, que ya continuamos con esto, y que además no se les enfríe, no no guarden las zapatillas ni los borcegos que salieron a la marcha porque el miércoles que viene volvemos a salir a la calle. Es un día del trabajador, que ya hablaremos el lunes, pero va a ser un día del trabajador también multitudinario, de los con, con patrón, sin patrón, del Estado, sin Estado, todo todo aquel que se considere trabajador, bienvenido a la calle, bienvenido a seguir luchando contra el poder dominante y contra este gobierno tirano.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 Seguimos en vivo en lo que es eh, nuestro A Gran Pueblo Salud. En el prometido... Eh, en la prometida... Entrevista. la no, Mesa redonda entre Telefónico y En Vivo tenemos acá el placer de recibir a Oliverio de la Cooperativa Fray Luis Beltrán. Bienvenido. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y un, un estreno... <ríe> Tenemos a Mónica Pérez también que nos va a ayudar a debatir un poco sobre, sobre lo que fue el martes y sobre lo que se viene. Bienvenida, Mónica. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Agradecida de estar en este espacio. Y seguimos acá en vivo, Ale, JR, Ludmi, Patri, Chani. Vamos a ver si podemos eh, comunicarnos con Lorena Anasia Ramírez, quien hemos presentado en el primer bloque. Y eh, queríamos saber si está eh, comunicada. Hola, Lore. Hola, buenas tardes compas, ¿cómo están? Buenas tardes, no sé si escuchaste quiénes estamos aquí. Sí, sí, sí, a los compañeros que los conozco, otros compañeros de Cursadas, así Genial, y bueno, eh, bienvenida, gracias por tu tiempo, y vamos a empezar a meterle un poquitito de, de diente, diría Ale, a... A lo que es el tema que nos convoca hoy no que es básicamente eh, el derecho a la educación pública eh, y también eh, de cara a la próxima semana no todos los trabajadores con y sin patrón eh, y, y los reclamos que son un montón dentro de cada una de las de las actividades que hay eh, no siempre es uno solo el reclamo y de hace unos meses para acá cada vez que salimos a la calle y no pedimos solo por una cosa, me parece. Eh, Ale, ¿querés eh, empezar con alguna preguntita? No, ya que la tenemos a Lore conectada. Hola, Lore, ¿cómo te va? Eh, ¿Cuál fue tu impresión de, bueno. de, de la actividad del, del martes pasado, multitudinaria y casi inédita, digamos, no? Eh, sí, como decís, inédita fue una una jornada histórica, histórica. Eh, que va a quedar creo que reflejado en eh, o icono de después para más adelante y para marcar la cancha fue una jornada bastante emotiva llena de emociones a, a, eh, en, o sea emociones encontradas el abrazo del compañero el abrazo de eh, del docente abrazo de graduados eh, terminamos creo que con saldos bastante positivos, ¿no? Eh, y para seguir, obviamente, marcando y para seguir la que esto no se termina acá. Y ustedes empezaron, ustedes bueno, nosotros los acompañamos un poquito, empezaron tempranito al mediodía, ¿no? En el abrazo a la UNDAP también, ¿no? Sí, a partir de las 11, 12 del mediodía, Fue la convocatoria en un gran abrazo de interclaustro en la UNDAP donde se acercaron también vecinos, vecinas eh, Se llevó, bueno, sindicatos, sindicatos de ANSES sindicatos de eh, docentes de secundarios, ATE, CTEA eh, Un gran abrazo a nuestra sede, España para luego partir a la, a la una y media desde la sede hasta eh, la estación del tren Darío Santillán que fueron cuatro cuadras, eh, prácticamente sentir eh, el apoyo de la gente, de los vecinos cortamos la, eh, la avenida Hipólito Yrigoyen, con paso, abriéndonos paso hacia hacia los andenes eh, y ver también que la población empezaba a sumarse bocinazos, en apoyo, llenaba, llenamos, eh, bueno, no, no cabía un alma, un grito dentro del tren. Eh, los compañeros, llegar a la Constitución en un gran malón fue hermoso eh, y bueno, juntarnos con las distintas universidades del conurbano para partir a, a congreso. Eh, bueno, acá en la mesa estamos con Oli, con Oliverio, eh, y a la vez, bueno, hacer un, un contrapunto, pero sí, no un contrapunto, sino que dos voces, porque es el mismo punto. Eh, también saber cuál fue tu, tu impresión desde este lado, ¿no? Eh, que bueno, nosotros como fuimos organizados, ¿no? que estamos dentro de una organización, pero ustedes también están formando gente, están articulando con un DAO, o sea, ¿por dónde les pega cómo lo vivieron? Bueno, primero, muy loco, ¿no? Porque parece que estuvimos en la misma marcha y que tenemos miradas muy similares. Y nosotros llegamos, y sí, con la columna también del hotel primero a Congreso, con ¿no? momentos populares. Después vimos pasar a, a los estudiantes ahí cuando estaban entrando sus columnas. ...y cuando llegamos y entramos a la Plaza a plaza de Mayo con todo ese pueblo... ...creo que un poco la sensación que nos dio es eh, que entender que ese sujeto pueblo... ...trabajadores, estudiantes, la economía popular, eh, sindicatos, distintos lugares... ...estamos todos en la misma lucha, ¿no? era esa misma alegría, esa misma sentir que compartíamos en la Plaza... ...que sin duda fue un hecho gigante, intapable, del cual hay mucho todavía para entender y aprender... ...y que si bien tiene mucho camino ese conjunto, ese pueblo que nos encontramos en la Plaza, en, en las calles, luchando... Hay un camino en común no con esos trabajadores estudiantes con todo ese conjunto que ya venimos recorriendo, entonces hay una mirada bastante similar a la compañera con la cual además venimos articulando y que es ese pueblo que además de lucharnos en toda en la calle estamos trabajando y construyendo esas alternativas no veríamos eh, eso de venimos articulando después lo van a contar lorena y, y, y oli eh, pero nos interesa sí. también saber la opinión de de de moni. ¿Cómo andás, Moni? Todo bien, acá andamos eh, Moni, bueno. eh, Moni, para quienes nos escuchan Y por ahí no Yo se acuerdan y que no, que, y que no entienden si esa voz Es la voz de otros programas en este programa. Sí, Moni es una de las coordinadoras De la FM Riachuelo Y nada, la hicimos eh, pasar aquí Porque me parece que La comunicación, hoy hablábamos de eso Tiene una función importantísima Para que después no estemos Escuchando mirando lo que nos distrae De lo que vivimos Bueno, en ese sentido de la comunicación, vamos a hablar de comunicar la sensación que me causó a mí, particularmente y como colectivo y como sujeto de estar en la movilización de, del 23, ¿no? Primero que que claramente eh, se metieron con algo que es un bastión histórico en lo que es nuestra Argentina, en nuestra patria, que es eh, la educación, ¿no? La de, Eh, de privilegio que tenemos, porque la verdad es que es un privilegio poder acceder una, a una universidad pública y poder garantizar ese acceso a muchos y a muchas eh, personas gente que puedan ver desde desde esa desde esa universidad ¿no? también crear una comunidad y un y es también crear como queremos nuestra patria, ¿no? porque eh, que eso que ese saber que, que estos lugares estén abiertos, que estas instituciones estén abiertas a la comunidad, también dice cómo queremos crear y cómo tiene que ser nuestra, nuestra querida patria. Eh, en ese sentido, meterse con la con este bastión, que yo también creo que la, la salud es otro, eh, eh, porque indefinidamente que esta Argentina ha pasado por distintos procesos donde ha estado mal económicamente, pero se ha garantizado la educación de privilegio para para muchos países muchos y muchos que vienen en este país y, y, y en distintos lugares que también vienen a acceder a eso es también eh, negar lo que viene negar un proceso de, de los que vienen por detrás de nuestros hijos de, de los de nuestros hermanos de, de la gente joven que no que no quieran permitir que eso crezca y que pueda acceder no y que el conocimiento también se ha quedado para un sector me parece muy profundo eso no porque el saber antes era era custodiado por un sector y no se no se daba hacia las distintas personas porque con eso también no, nos dominaban no cuanto más saber más más dominio había ante ante el pueblo y esta comunidad organizada que demuestra que las universidades así como la onda que que abraza los procesos más sociales ¿no? y tener esta forma de incluir los sociales de, de una forma articulada con la, con, con la facultad eh, me parece fa perfecto porque es más acerca más eh, y no aleja tanto como a veces uno pensaba no ir a la universidad van a ir distinto propuesta y, y mentir me mal y, y no y y abre eh, este proceso de este, esta comunidad que tiene que ser así, ¿no? con, con un organ, con una comunidad organizada que en eso, digamos, qué tiene que tener esta comunidad para para hacer mejor. Por eso está la educación, está el trabajo que es lo que venimos realizando las de los trabajadores de la economía, economía popular y está la comunicación y todo al servicio y a mano de que quiera y para potenciar cada proceso de los que a veces estamos del otro lado no lo que venimos eh, sin derechos y, y estamos acostumbrados a los no por eso es importante la educación y por eso me parece que tocó tantas fibras porque no es para una persona es para pensar el futuro de una argentina completa Bien. Y en este, mira, en este sentido, que entre todo lo que te estoy escuchando, Moni, eh, eso que decís el no, eh, y el trabajo, y la educación, y lo que nos quieren negar, eh, y escu te escuché decir un par de veces también eh, privilegio, eh, y, y lo veo como un gran no, eh, en el sentido de que de lo primero que decía Ale, esto de antes de la tanda, eh, lo que nos quieren hacer pensar, ¿no? que el título es el mismo, pero después el alma se lo cambian completamente, Eh, y nos quieren hacer pensar en, en otra cosa que no tiene nada que ver con lo que sentimos en el momento que estamos flameando la, las banderas en la calle eh, privilegio no como es una mala palabra eh, porque estos eh, hijos de obreros, estos negros, estos esto este pueblo eh, tiene el privilegio de ir a la universidad ¿entendés? como que no o sea, se olvidan de los derechos tanto del trabajo como de la educación entonces le, le quiero preguntar eh, como imponer de que esto es un privilegio o que no le vamos a hacer el favor de educarlos no le vamos a hacer el favor de eh, o porque nos quieren ignorantes y bueno no Lo, los mismos discursos de ellos no nos quieren dentro dentro de las aulas nos quieren fuera nos quieren precarizados nos quieren en la nos quieren prácticamente explotados eh, laboralmente y nos quieren fuera prácticamente de, de, de ese círculo que que la clase morena fue fue apropiando apropiando eh, y para y para la clase dominante es eh, símbolo de de poder no sabiendo más eh, la gente se libera o la población el pueblo se libera eh... Y creemos que no, es, o sea, defender la educación y apoyar, y, y, y apoyar a, a en, o sea, fue una, fue una respuesta popular esta, esta gran marcha masiva a los ataques permanentes, ¿no?, De, hacia los derechos humanos, como decía la compañera, hacia la educación, hacia la salud, eh, ver una plaza estallada y y pararle parar un poco, decir, eh, para la mano... Eh, ya ya se lo, ya lo habíamos atravesado con, con el gobierno de, de madrid pero no tan profundo o tan aberrante como lo hace este gobierno y lore sí. eh, está buena la, la interpretación por ahí va por ahí con mi pregunta eh, sí. y, y ver también eh, más allá de que eh, si nos quedamos el, el lado malos y bien hay que analizar todo eh, en esto de todo lo, lo bueno y todo lo que tratamos desde cada una de nuestras entidades o organizaciones eh, de nuestro lugar de, de pertenencia de generar y de y de articular y, y de participar y de unirnos y vivir esta vida eh, comunitaria porque solo no se salva nadie entonces eh, sí. quería hablar un poco de lo que es el trabajo articulado no eh, entre UNDAV, eh, entre lo que es eh, el Fogón también, que los compañeros del Fogón de Avellaneda también tienen mucha articulación con la, con la universidad porque justamente es Avellaneda. Eh, lo mismo pasa con la cooperativa Fray Luis Beltrán eh, y, y también el tema de comunicación ¿no? con la FM Rechuelo, que también tratamos de estar en, en cada una de las, de las actividades como para mostrar también del otro lado de la cordillera, como decía Ale, del otro lado del puente, Eh, eh, lo que pasa y, y lo que se hace y que salga todo lo que se hace de verdad y no quedarnos colgado con lo que nos muestran en la tele entonces eh, empezar a masticar un poquitito entre todos eh, cuáles son los diferentes eh, trabajos cuáles son las diferentes conexiones que tenemos que hacemos, que invitamos al vecino a los mismos compañeros que nos venimos formando en un montón de cosas sin querer queriendo eh, dentro de nuestras de nuestra organización. Eh, por ahí, si quiere, Oli, empezar a tirar un poquitito la punta y deshilar un poquito esto. Dale, sí, por, paso por comentar lo que antes quedó colgado, que es la articulación, o la, la construcción que estamos haciendo con algunos de los compañeros ahí en Londav, hoy actualmente, que va a ser una jornada de reparación comunitaria de computadores. Bueno, es la Félix Beltrán, que trabajamos el eje de las tecnologías como una herramienta popular para el trabajo y para la lucha que tenemos día a día, Articulamos con los compañeros que están militando ahí en la universidad Para hacer una jornada donde los estudiantes, la comunidad, los docentes, los no docentes Los vecinos del barrio incluso que están ahí Que hasta frecuenta muchas veces el comedor y, y la universidad como un centro ¿no? de, de, de referencia y de encuentro Pueden venir con nosotros y arreglarnos juntos la computadora Para hacer una replicación de, de los conocimientos en tecnología Pero sobre todo para encontrarnos y organizar una respuesta concreta A una necesidad que ya venimos viendo ¿no? como los poderosos nos van aislando tecnológicamente, nos van quitando las herramientas, ¿no? así como la educación, la alimentación, el trabajo, nos van desarmando, porque de fondo tienen otros objetivos, que es en, en su poder, no está ahí esas cuestiones <ríe> que ya venimos viendo, y que también a las cuales el pueblo le va poniendo freno, como lo del, como lo del martes pasado, pero también como estas articulaciones, con estas organizaciones en conjunto. En eso, el 8 de mayo vamos a hacer esa jornada, pero eso es solamente una pata de lo que venimos articulando ¿no? porque además está encuentro con compañeros como Lore que está del otro lado que cuando nosotros íbamos a la universidad, a la, la UNDAV nos encontramos que claro, en realidad los compas que van a estudiar ahí, que frecuentan su universidad cuánto de ellos ya conocían las organizaciones y no por trabajo social comunitario que es la materia que hacen ellos para acercarse al barrio sino porque muchos de los pibes que estudian ahí son de familia de, de pueblos <risa> estamos todos hechos de lo mismo y al final cuántos de los compañeros fueron a comedores no de visita, sino de su supervivencia, entonces estamos hablando del mismo pueblo que está ahí y es más, también hablábamos con otros compañeros ¿no? si hay una oportunidad de defender esas construcciones si hay una oportunidad de defender esos bastiones esas fortalezas que fuimos armando es atrincherándonos juntos no es luchando por separado es decir, lo mismo problema que tiene la, la facultad y sus estudiantes es lo mismo cualquiera el resto del pueblo y es ahí cuando se hace esa alianza, se hace esa junta que tenemos una oportunidad de defender esa universidad como una herramienta del pueblo, a su vez. Bueno, un poco eso es la articulación que vamos a hacer el 8 de mayo, que ya quedan dos semanas, creo, menos, contando, sí. eh, y que el otro día estuvimos ahí nos encontramos con varios compañeros de la cooperativa varios compañeros eh, ahí de la universidad, nada, comunicando, acercándonos a, lo, a los pibes, a los cursos, a, a comentar lo que íbamos a hacer para poder hacer un primer acercamiento. Pero esa es una de las cosas que estamos hablando después de, de, digo, Ya hemos tenido otras playadas que siquiera no me paso a comentar un poco más, pero así hablo también un poco y no... Es un largo, largo trabajo. Sí. No sé, Lore, ¿es verdad lo que cuenta Oli? No, la verdad que no. Sí, prácticamente ya es un compañero de casa, de LoreDop. Eh, es, es universidad también, y como dijo Oli, los estudiantes eh, graduados y, y muchos docentes son son de una universidad del conurbano, somos todos del barrio, somos todos estudiantes de barrios, de, lo, de los distintos distritos ¿no? del sur eh, y sabemos lo que sabemos lo que es eh, pasar hambre es eh, más en algunas jornadas de resistencia que estuvimos atravesando durante eh, estas semanas, realizamos ollas populares ferias de economía popular y ollas populares en, en la facultad en la universidad y nada, te partía que, que algunos compañeros esperaban dos horas para que salga la olla, porque era el único plato que iban a probar a comer durante todo el día Sí, sí Bien. conocemos la situación, hemos también tratado de trabajar ahí con algunas viandas desde el fogón eh, ahí, y se registró porque bueno, eh, los pibes y pibas que antes podían pasar y comer eh, algo para seguir desde largo con del trabajo al estudio o aguantar la jornada eh, la economía se le fue reduciendo ¿no? entonces y los subsidios fueron desapareciendo eh, la verdad que es un momento complejo pero me parece que con esta idea de, de poder articular y generar algunos encuentros entre el piberío de un lado y del otro del riachuelo me parece que, que vamos a salir adelante eh, tenemos que ir cerrando empecé a vacilar porque vi que la hora se había pasado demasiado y parte de nuestra responsabilidad eh, hacemos una rondita moni ol y lore para ir cerrando este programa de hoy alguna algún mensaje final para ir cortito no eh, quien toma la aposta? Oh. Eh, no, bueno, o sea, de vuelta yo, Más allá de, de aquello que vamos a hacer 8 Y Ale también mencionaba esto De uno y del otro lado de, del rechuelo Que como la cordillera No es lo que nos divide, sino al revés Es una causa más para unirnos ¿no? uh -huh. eh, Pensando un poco en dos barrios Que además tienen Mucha de vuelta, mucha vida en común en alianza, son construcciones en conjunto Nos ponen primero en un lugar de ...de pueblo que está resolviendo en concreto y en la acción, en el hacer, en el trabajo... ...los problemas fundamentales de la vida para buen vivir en nuestro pueblo, ¿no? que somos nosotros. Pero además que, digo, para no perderlo en eso y para, para mí, es, eh, para lo que venimos trabajando, para la cooperativa, para el movimiento... ...es muy importante recalcarlo, que es que eso es una lucha política que estamos haciendo. Es una batalla, es una pelea que tenemos contra aquellos que vienen a querer robarnos los sueños... ...y no perder que más allá de, de donde estamos... ...circunstancialmente a veces alguno... la columna de la UTEP, en la columna de las universidades... ...somos todos el mismo pueblo y la pelea que tenemos es en común. Entonces también un poco está bueno est estos debates, estas mesas... ...para encontrarnos un poco más allá de, de la agenda... ...el organigrama y lo concreto que tenemos... ...con cada una de las militancias que nos rodean y que nos acompañan... ...sino también en algo más profundo... ...que es ese encuentro entre compañeros... ...y que tiene que ver con que ese pueblo que vivimos en la plaza... Que además es algo que, también para mencionar, desbordó. Desbordó las calles, de desbordó las columnas. Y cuando te querías acordar, ya no entendías que era eso que te rodeaba porque era el pueblo. <ríe> y eso no se puede entender como una foto. Eh, pero que eso que está pasando ahí, poder ir encontrando juntos un sentido, una dirección, un rumbo. Hacia eso que queremos construir que todavía le vamos dando forma. Pero que sin duda se hace con jornadas como la del Marte, se hace con jornadas como la del 8 de Mayo se va con jornadas que seguramente podamos articular en muchas otras cosas que, que ya venimos trabajando ¿no? Digo, acá la compañera, además de, de estar en la radio, también es de la UNDAP, si no me equivoco o sea, es, claro estu sí. es estudiante de la UNDAP entonces mirá, ahí si, si no somos mismo pueblo y si no a poder articular más cosas para que también los pibes que están en la UNDAP necesitan un trabajo, puedan articularlo desde la economía popular, o las cosas que nos faltan desde acá, poder consumirlas juntas ¿no? pero bueno, no mucha más reflexión que eso, me parece que muchas gracias igual por, por todo el debate y eso fue una buena mesa yo por ahí decir que el pueblo no come vidrio que la, uni la unidad estratégica que ellos quisieron romper todo en, en todo lo que va de, de estos siglos que venimos que es la división no esto de vos estudiante vos enfermero, vos piquetero vos negro vos, vos de una clase social, vos de clase media trabajador con dependencia, trabajador sin, de sin dependencia, trabajador de la economía popular, es lo que tenemos que romper acá la lucha es una es la lucha por las reivindicaciones de, de los derechos los que corresponden para poder vivir bien ni siquiera con esta palabra de privilegio que decimos nosotros queremos un pueblo justo en comunidad donde todas las personas puedan tener las capacidades básicas para vivir la educación el trabajo la salud una buena comunicación en la comunicación también es importante porque si no la libertad no hubiese avanzado y no estaríamos donde estamos Hay que reconocer que hay varias cosas que se hicieron mal, pero la comunicación también como parte de ello. Y todo eso es un, es un mismo sujeto y es la transformación que tenemos que hacer para los procesos que queremos. Y en que en ello, en esa comunidad más justa, más linda, el otro mundo posible, como quieras verlo, dar vuelta a la tortilla y todos los significados que le pueden dar es la igualdad entre todos y la capacidad de eso construir algo mejor. Estamos en un momento muy difícil, pero también estamos ante una posibilidad que es poder profundizar de esto, no que no estamos eh, de ningún mando, que somos iguales, que el que va a la UNDAP puede venir a participar del de trabajo de la economía popular, porque eso pasa, mi compañera de la UNDAP eh, vino eh, desde un taller que habíamos realizado acá y hoy forma parte de la de la economía popular, que es el, una, la comunicación de la FMR Achuelo, y después de ir tantas a tantas charlas de la ondat dije, por qué no, no, digo, bueno, vamos a estudiar. Eh, y esas son cosas que se dan porque nada está separado, todos siempre quieren separarnos y esto es lo que hay, hay que hacer, la unidad del pueblo, para el pueblo, para ver cuáles son los derechos que nos siguen arrebatando y que ellos quieren venir por eso y que no tenemos que dar ni un paso atrás y un hilo es más cada vez más. La organización en las organizaciones los barrios en en la universidad, como defendiendo los hospitales, como defendiendo todos los derechos y también adentro de las orgas sea organización, sea el espacio cultural lo que lo que fuese, pero en un proceso revolucionario con la aparcarta y con el libro al lado Gracias, Moni Lore Sí, eh, nada como reflexión o sea, ya lo dijeron todos los compas, que no estamos dispuestos a ganar nuestro futuro, ¿no? Tanto la unidad obrero estudiantil barrial va a seguir en la batalla, va el, tablón, el resultado fue encontrarnos un, unidos. Eh, la, o sea, en las calles vamos a seguir encontrándonos, este primero... Eh, también bueno la próxima semana en congreso porque va a entrar en agenda nuevamente eh, este plan de presupuestario el plan eh, contra nuestros jubilados contra los trabajadores eh, y bueno como respuesta van a tener el seguir con ustedes, agradecer a los compañeros eh, que bueno ya son parte Prácticamente, bueno, Yamoni es parte eh, muy eh, cercana a nuestra de abogacía. Todavía aún no nos vimos, pero vamos a conocernos seguramente en estos días. Eh, Oliverio y todo, todos los pibes que son bastante queridos acá. Y la articulación, nada, vamos, o sea, salir de de, de, de nuestro lugar hacia lo territoriales lo que esperamos. Bueno, y gracias. desde la UNDAV, eh, Oli, Moni, muchas muchas gracias eh, No queríamos dejar de pasar esta semana con un balance respecto a la movilización del 24 Como, como bien decía Oli, no una, una actividad que desbordaba por todos lados, desbordaba de pueblo por todos lados eh, Y en particular porque estamos un poco tercos, ¿no? Como quien dice, mi abuela decía, no seas terco, ¿no? Cabeza dura, ¿no? Eh, convencidos que si eh, en esa unidad concretamente operativa, ¿no? Eh, ¿cómo no vamos a poder continuar uniéndonos más allá de las dificultades, vamos a sincerarnos, que todas y todos tenemos en cada una de nuestras organizaciones en cada uno de nuestros espacios? No voy a hablar de la UNDAP porque no es mi, mi lugar, pero sí de cada uno de los lugares donde nosotros participamos. Estamos atravesando un, un momento muy difícil de tensiones, de discusiones, donde los líderes de, trabajo, de poder ajustarse y lo hacemos con mucho esfuerzo y estamos siempre tensos. Me parece que la movilización, nos, como decíamos hoy con Chani, nos devolvió esa alegría de estar todos juntos en la calle detrás mismo objetivo y creemos que eso hay que continuarlo. ...que eso no puede ser solamente un hecho episódico en la calle... ...por eso queríamos unir el hecho de la, de la calle del martes pasado... ...con lo que ya se está uniendo en, los, en estos piberíos de los jóvenes... ...que estudian en la facultad, los pibes que laburan con las computadoras ...los chicos que hacen laburo de comunicación, las compañeras... ...entonces me parece que ese es nuestro objetivo... ...lo que se une en la calle debe estar continuándose a pesar de las dificultades... En cada uno de los territorios Y como venimos insistiendo Entre los territorios A veces uno termina, no termina de acomodar La casa de uno Pero sale y va a visitar a otro Y ahí un poco se le acomoda alguna cosa Y al otro le pasa lo mismo no Vuelve como renovado ¿no? Así que Ya entendí Chani, nos vamos Lore, muchísimas gracias Oli Moni, ya, nos gusta estar con la ustedes. Mesa. Mil disculpas a los compas de romper el cerco, que le tomamos un poquitito de tiempo. Chau, chau.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 Venite a la rica.